fins 11.32 continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Algunos pequeños problemas técnicos con respecto a los micrófonos, pero ya está todo solucionado, me dice Pancho, se escucha a la perfección, así que bueno, un saludo. No sé qué sería nuestra vida sin Pancho. La verdad eh, que sin sí. Sin Pancho, la sí. comida, digo. ¿no? Sin el Panchito, una <risas> no, mentira. Mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando y un saludo para todo el colectivo Radio Pueblo también que está, que hace posible que este programa salga al aire. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos aquí Lo que frente. podemos, lo que nos sale, <risa> lo que nos sale, pero este tiene que ver con el trabajo que hace Panchito, esta Flor también, está Juan y está el Mono, este Matías también, así que importante y bueno y, y todos los compañeros que no pueden estar hoy pero formaron parte también este de la producción del día de ayer, de los contactos, Aceva también. Seguramente nos está escuchando. Así es, eh, si no está en el médico Capaz ah, que debería razón. estar en el médico Debería estar en el médico en Así es, así que bueno, un saludo a toda la gente Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar A www.rnma.gov.ar O a nuestro face a, a Red Nacional de Medios Alternativos Para poder dejarnos cualquier mensajito O saludos, como de bien decíamos Así, es, así que bueno, nosotros seguimos con este enredando ahora nos venimos para acá para la provincia de Jujuy, ¿no? Más que nada Antilcara, este presentando bueno esta una situación, bueno, que se dio, ¿no? Hace poco con la comunidad de Inca Cueva, este sabemos, este nos llevaron información acerca de que bueno, este detuvieron, ¿no? a uno de los integrantes, que es el señor Javier Mamani, este, es. el cual este sufrió bueno una detención sin justificación. y este y pues, sabemos que también está siendo este perseguido como quien hizo una persecución policial, ¿no? desde de, Así es, de digamos cargar. por Animas parte del de hotelero ¿no? de Carlos Vázquez de que de hace Vázquez. tiempo lo vienen persiguiendo a Javier. Recordemos que también sacamos en este enredando hace un par de meses, creo que a comienzo de año por decir, este también digamos que un problema que tuvo Javier denunciando a Carlos Vázquez por este por estar cortando los churquis, no sabemos que están en extinción entonces hay una defensa por parte de la comunidad sobre el territorio y hay una persecución eh, grande justamente con Carlos Vázquez el es dueño del hotel canto del viento y bueno que tiene pretensiones este de, de seguir este agrandando, territoriales no exactamente quiere seguir agrandando su bueno su hotel y, y y no les, no le importa digamos este la comunidad, pero la comunidad tiene digamos a su cargo que este el, el ¿cómo se El, la protección la protección de esas tierras, ¿no? Entonces, digamos, están a cargo de cuidarlas, obviamente. Así es, también decíamos una persecución y criminalización porque, este bueno, Javier fue buscado por la policía en su trabajo, ¿no? En su trabajo, exactamente. Este, y bueno, vamos a dejar, digamos, por eso nos comunicamos con Verónica Mamaní, que nos cuente bien cómo se da y en qué contexto se da la detención de Javier. Hola, Verónica, ¿nos estás escuchando? Sí. Es... Sí, buen día a toda la audiencia, buen día a ustedes. Buen día. Y sí, se dio en un contexto bastante eh, extraño, porque bueno el sábado a la tarde él estaba trabajando, eh, él es guía de turismo, entonces estaba trabajando, tenía este eh, personas con quien estaba en una oficinita, estaban eh, charlando. Y ahí es donde él, este, bueno, le llegan seis efectivos, le dicen que él tiene que acompañarlo hasta la seccional 14, Y sí. le dice, ¿pero por qué? Eh, eh, ¿por, qué me, ¿Por qué tengo que presentarme? ¿Por qué me llevan? Eh, primero que la gente también se asustó, porque llegar así nomás, como que qué pasa, que... Bueno, sí. y, y, y lo, lo escoltaron, le, le dijeron que sí, que él tenía que hablar con la con la fiscal, con la ayudante fiscal, la doctora Di Prieto, y ahí lo llevan para la policía. Sin eh, ninguna orden, eh, nada. Nunca presentaron nada, nunca presentaron orden de no sé, de arresto, de nada, nada. Entonces lo, la le dijeron esto verbalmente, tenemos que llevarte para hablar con la doctora Diprieto con la ayudante fiscal. Y cuando llega la policía, este que él bueno, logra comunicarse conmigo, yo también me llego hasta la seccional para ver cómo, entonces yo vi cuando lo traía. cuando lo traen, lo hacen entrar a la comisaría. Y directamente le decimos pero usted usted a ver si sí, bueno pase lo, lo directamente lo, lo llevaron al fondo donde están los donde digamos lo que quedó preso ya a partir de ese momento. directamente a las celdas digamos sí directamente a, adentro y no no estuvo la doctora el Prieto para hablar o sea no nos la vimos ese día y nosotros pedimos explicaciones al, al oficial que estaba de turno que el oficial tolaba y él nos decía eh, esta orden viene de fiscalía y yo a usted no le voy a dar ninguna explicación más porque ya hay una hay una protección de persona, eh, seguramente él habrá violado, por eso viene la orden de fiscalía, él tiene que quedar este detenido y 24 horas y después recién se lo va a ir se lo va a mandar a Jujuy y nosotros exigiéndole que nos den algo por escrito, claro. que quién estaba de turno, que de, de cuál fiscalía venía la la orden. Y me dijo, bueno, eh, a ustedes yo no les puedo decir más nada, que venga su abogado, que se presente aquí su abogado, yo le voy a dar el número de expediente y todo, pero a ustedes no. Así, eso eso fue lo que pasó. Nosotros nos quedamos ahí a insistir, a llamar por teléfono a nuestro doctor, a, a toda la, porque también este, eh, también llamamos al, a, al a, que nos están acompañando, que la que es la este, la doctora Carolina Pérez de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Sí. Claro. Verónica, ¿y presentaron ustedes, no sé, alguna contra-denuncia? ¿Cómo el, eh, han presentado alguna cuestión legal? Eh, sí, nosotros ya este saca, eh, hicimos las posiciones policiales, todo, de lo que pasó y ahora este tienen que... está, bueno, el doctor nuestro está en Jujuy ahora viendo, eh, bueno, eh, se tiene que entrevistar ya con el fiscal, con la fiscalía y también este la desde la secretaría ellos nos dijeron que van a pedir informes para la cómo actuaron cómo fue el actuar de la, de la policía en otras veces también ellos pidieron informe pero bueno fue hace como dos años en esta misma situación en donde la bueno eh, la policía vino quiso desalojar y bueno pidieron informes y también como que hay mucho este después hay mucho encubrimiento en no ah. eh cómo se han dado la los hechos no sale quién ha dado la orden. Lo mismo pasó el día domingo, por ejemplo, ¿no? Que, que este eh, bajamos con Javier hasta la pieza, hasta su casa y él dice, "Bueno, yo voy a a dar de comer los animales, que tiene dos gatos y un perro. Yo voy a dar de comer los animales y me voy a volver." Este, y bueno, bajamos y había un un, un policía parado a, adelante y le dije, "Vos no podés pasar." y le decimos, pero ¿por qué no puedes pasar? ¿Por qué no puede pasar? Le digo, es es su domicilio, tiene los animales ahí, este, tiene que darle de comer y y bueno, entonces dice, "No, yo tengo la orden de que no eh, de, de no dejarte pasar." Y ¿de dónde viene la orden? Muéstrenos una orden por escrito que no ah. puede ingresar a su domicilio. Entonces, eh, nos dice, "No, aquí por esta protección de personas, la señora que vive allá a 200 m, ah. que que es la señora Natividad me dice que este también es su domicilio, yo no entiendo nada, me me dice que este es su domicilio y que ella también vive aquí y que no puede, le digo, no, la señora está mintiendo porque este no es su domicilio, la señora vive a 200 metros, esa donde está en su casa, pero ella nunca vive ni vivió ni nada aquí, le digo, ella está mintiendo, entonces él llamó a la policía, digamos, llamó al al al oficial de turno, Sí. Y señora me dice si yo cumplo hubo orden, a mí me mandaron a cumplir orden y bueno entonces llamó al oficial de turno y bueno le explicó esta situación eh, aparentemente a él lo ma lo había mandado a custodiar el el domicilio de la señora, la señora miente dice que el domicilio es allá y, y como no se nos informaron bien, entonces vienen y no le permiten ingresar entonces claro. es todo y nosotros entonces bajamos a, de nuevo hasta la la seccional 14 para informarse de qué pasó este nos decía no la orden la dio desde viene de, de, de, de fiscalía no la orden la dio el oficial hablamos todo entonces no acá hubo un terrible error porque la señora mintió la señora dice que ese es su domicilio y la eh, bueno así todo un lío más que era domingo este pero ya bueno ya se, se produjo todo esto nosotros llegamos a la una a la casa de, al domicilio de Javier y salimos a las cinco de la tarde de la policía toda la tarde y, y bueno así y, pero si si por ejemplo no no hablamos eh, no le iban a dejar entrar. Claro. Sí. Y al día de hoy, ¿cómo está la situación de Javier? que se sabe? Y, o sea, ¿cómo está él, no, obviamente, y su familia y bueno, y la situación uh, este sí, la policía. Sí, no, él está él está muy este muy afectado porque todo esto es una terrible injusticia y nosotros, por ahí, eh, eh, pedimos que la autoridad la, que, la, que dio esta de protección pers de personas, que solamente no se y que sí se da en caso de violencias, pero cuando las mujeres están peligrando su vida. En este caso, la señora usó esto como un ardí para para para quedarse con el territorio. Como problema. Como ha venido pasando, nos, nos han hecho denuncias, nos han hecho penales, civiles y eso no ha prosperado sí entonces ahora esto es lo que están haciendo y esto le, con, que, en comillas le salió bien porque la señora ahí en en lo que en la protección de personas dice que ella puede solicitar a la fuerza en el caso que lo requiera a la fuerza policial de la provincia y, y pero la señora ayer nomás también hablábamos con, con la policía, y la señora llama y Mismo, tengo... entonces, Hola, Verónica, sí. ¿nos escuchas? Vos sí. sabés que creo que se está perdiendo la sí. señal, puede ser. Eh, Ahí sí. se escucha mejor. Sí, seguí, sí, disculpa. Bueno, no, entonces eso es lo que está pasando ahora. Por eso y es más porque la esta orden, esta, digamos, esta protección de personas express Eh É recién se tiene que presentar en septiembre para defenderse, sí entonces es como pero ya lo llevaron preso y ya no le dejaron entrar al domicilio y no sé qué otras cosas más este porque aquí en Tilcara vienen este se cambian día casi todos los días cambian de guardia y los nuevos oficiales parece que no no conocen del tema, entonces la señora llama eh, llama mintiendo y los oficiales acuden este de una manera a veces que no no obediguan no bien, como este caso que la señora dice es en mi domicilio y, y no le, impide, le impidieron claro. pasar. Entonces esas cosas como bien muchas irregularidades, digamos, en la acción sí, de la sí, policía. Muchas, sí, muchas muchas irregularidades porque también este la la yo creo que no hubo todo el mundo piensa de que que Javier era es pareja, o sea, que sí. en ese contexto parece que en, en los, los casos que se han dado, la mayoría son en ese contexto de violencia de género, eh, ha salido para las personas que, que han convivido, en este caso la señora usó, por eso que quisiéramos también en nuestro doctor este eh, está presentando para que se que todo eso, todas las pruebas que se haya que se hayan presentado es mentira, porque nosotros porque nunca se hizo una ni siquiera la a la señora este Natividad Cruz, nunca se la ve, o sea, nada sí. ni, ni violencia de, de verbal, nada, nada. Por eso el, el la última vez cuando lo golpearon a él, de ahí que parece que bueno, la intención era que se asuste, bueno, que nah. se vaya, pero como no se produjo eso, entonces, bueno, hicieron esto y y bueno, por eso él se tiene que presentar recién en septiembre, le dieron la fecha para presentarse, para que pueda defenderse recién, pero ya este, por eso es una situación adelantaron muy adelantaron muchos pasos, digamos los policías. Sí, sí, pues ya antes ya ya lo lo llevaron preso y ahora toda esta situación y es bien difícil para para todos nosotros, porque nosotros tenemos ya venimos teniendo otro inconveniente, por ejemplo con el tema de la escuela también, sí. de de que hubo un intento de donación de, de, un, de una hectárea de acá de, de nuestro territorio que, que esa parte es de, parte de Villa Florida del centro vecinal y parte de la comunidad y ya también hubo esa situación entonces estamos con el tiempo alerta y con esta sí. situación es muy delicada Verónica, Gamira, una preguntita, este para dejar en claro, ¿no? Este, como vos decís todas estas irregularidades que están pasando con él y con esta señora Natividad Cruz, podríamos aclarar quién es esta señora, ¿no? Como para, digamos, este, la gente que no que no sabe, ¿no? Y bueno, la la señora Natividad Cruz es la señora del de señor Carlos Vázquez, que es dueño del hotel, de un hotel de, de Dios, que es ellos vinieron ellos con, supuestamente una parte uh -huh. al señor este bueno lo que está construido del hotel Car eh, Canto del Viento lo que ya está construido eso eh, limita con nuestro territorio o sea quedaría fuera de nuestro territorio pero este de un tiempo esta parte hace como ya seis años que ellos quieren ingresar para nuestro territorio que son 200 metros más para adentro entonces esa es la eso es lo que viene pasando claro. y, y ellos quieren ingresar quieren del límite de ellos quieren este nuestro territorio limita con construir su, de un entendiimiento que de su, y de ahí este quieren siempre quisieron ingresar y bueno y eh, nosotros no permitimos porque nosotros desde el 2000 nosotros como comunidad hemos insistido sí. siempre a aquí intentarrá mis abuelos están enterrados aquí son han vivido cerca de, de aquí o sea tienen su, su tumba todo ahí entonces eh, eh Ahora, este ellos, eh, nosotros siempre hemos estado, pero, eh, a ver, en el 2001 tenemos nuestra personería jurídica. Claro. Y cuando tenemos la personería jurídica, ya eh, se delimita lo que es el territorio. Eh. Claro. Y cuando ellos llegan, que, que es el del 2003, el señor Carlos Vázquez, cuando ya se se empieza a hacer este patrimonio de la humanidad, toda la quebrada, ellos llegan, y en el 2003, sí. y y bueno, ellos hacen su, su hotel y después como... Eh, después empezaron a, a, a tirar nuestro alambrado a, a, a que meterse y todo más y de ahí nosotros ya empezamos a frenar y todo eso ves y ahora ya la ahora ya es como se volvió más a eh, veces hay un ensañamiento ya claro. es, con es, la misma es, comunidad Sí, es contra la comunidad ya el año pasado habían hecho también una presentación que no tuvo curso que una presentación en donde nos querían sacar la personería jurídica decían no, no no existe no son comunidad y este nos han querido bueno y ahí en ese en ese trámite también han presentado con eh, eh, denuncia diciendo de que los chicos habían este habían abusado cosas así y eso no claro. tuvo curso porque hay mucha mentira ¿Ve? entonces sí. eso eso se desestimó porque no hay no, no hay mucha mentira lo mismo el año pasado el uno por ejemplo tenemos un, un juicio un, una imputación donde nos acusaban de que nosotros fuimos a quemar a quemamos y todo eso y los chicos de esto todos estábamos en otro lado porque ese día era 1 de enero y los, aquí se chayan los mojones, estaban en la compás, otros ni estaban. Yeah. ¿Cómo puedes? Y directamente no han hecho denuncia aquí, han hecho en Jujuy, porque aquí eh, justamente había quedado un policía y estaba resguardando el lugar. Entonces, toda y eso tampoco ha prosperado, porque hay, hay mucha mentira. O sea, el policía que estaba resguardando el lugar aquí no vio nada de lo que, de lo que ella mintió, porque yeah. nunca existió nada. Entonces... Eh, eso también, eh, no sé, pero a nosotros sí, nos bajaron a los 14, nos imputaron, nos pintaron los dedos en Jujuy y todo, y ya estábamos imputados, ¿eh? entonces eh, eso no nos siguió, no hay condena de nada, pues no hubo nunca nada, eh, todos nosotros tenemos los, los los testigos, estábamos en otro lugar, estábamos, no sé, de, un chico poniendo sonido para los pocos perolocos, un poco claro. chico bailando barriños, Y mucha mentira, pero de hay una hay exageraciones en todo esto eh como como como banda los que hemosido como así como como nos como nos sé, como delincuentes, sí. y nada que ver por eso hay ya antecedentes de todo esto, entonces en ese contexto por eso si, si si nosotros así le contamos por ejemplo no a la a la a la misma policía que ayer hablamos le decía un oh, mire señora oficiales así es así esta situación se dio así eh, ellos cambian su manera pero si no es cuando vienen es como que vienen así de una manera tan potente y Sí y vienen de una manera porque le instruyen vayan y hagan esto y ellos no algunos no saben ni idea de los problemas que hay del territorio todo el mundo piensa que son pareja, que han sido eso, dicen no las pero cómo pueden haber sacado dice una una cautela de personas si nunca hubo eh, bueno ahí está la. La, ahí está la cuestión nosotros eso pediríamos por ejemplo a la jueza que está de que está en protección de persona la doctora Pilar Medina que este se revea esta situación se investigue más porque no se puede una orden expresa que está este eh, violando digamos está condenando a una persona que es inocente sí a una mm. persona y a toda la comunidad porque es para nosotros de alguna manera sentimos que esto es como un desalojo no puede acercarse, no puede hacer todo el tiempo como una persecución, persecución y, y no está, este, psicológicamente hay cosas que sí, afectan a la gente Hola, Verónica, ¿Verónica? Sí, sí, sí, ah, ah, perdón, se sí, había cortado un Bueno, Verónica este entendemos no la situación en la que están pasando y esperemos que que se solucione esto más que nada por la comunidad y por javier Mamani, y ¿no? en que, que suponemos que no está viviendo una buena eh, un buen día digamos eh, con todo esto que está pasando Ajá, sí sí sí no podemos eh, este para trabajar también es como es muy complicado se sí, sí, a verse sí, los derechos nuestros de, de, de todos los derechos de como ser humano este está nos vemos condicionados bueno eh, preocupado con ansiedad y te a veces este deprimido o a veces con mucha este eh, a ver con con mucha eh, impotencia porque las cosas suceden de esta manera tan injusta y así es, bueno, bueno eso bueno sí. muchísimas gracias no por por contarnos no es... y esperemos seguir en contacto para seguir para saber cómo sigue todo esto Uh -huh. sí sí, sí, nosotros ya vamos a ir este es, en este caso, a veces también la justicia es tan lenta que los tiempos nuestros son vivir un día a día y y recién este Javier tiene la posibilidad de defenderse así como entre comillas. De la justicia recién para septiembre o sea son varios meses más y mientras sí. tanto entre comillas la, la, la policía tiene que puede seguir actuando por esa por esa medida entonces eh, todas esas cosas este no no sé estamos estamos si sí, estamos muy preocupados porque primero era eh, estas cosas violentas que han atentado ya contra su vida, que siguen atentando contra nosotros, y ahora sigue esta situación, o sea, es bien, es sí. bien difícil. La verdad que es muy <coughs> entendible, de verdad, Verónica. Bueno, este muchísimas gracias ¿no? por tu por la comunicación. Sí, sí gracias, y, gracias y, a... En otro momento estaremos en contacto, ¿no? Uh -huh. Bueno, gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. ¿Sí? Uh -huh. Muchísimas gracias. gracias. Bien ahí pasaba Verónica Mamani, bueno, que nos comentaba esta terrible persecución que están viviendo, bueno, Javier Mamani también parte de la comunidad eh, Cueva del Inca, este haciente Ilcara que de hace tiempo bueno, vienen peleando con este terrateniente, este invasor, ¿no? del terreno este y bueno, están en una lucha constante y claramente la justicia siempre a favor de, de, de los poderosos, ¿no? de la gente que tiene plata. Salud. Este, así cuando bueno. con muchas irregularidades no y siempre contra las comunidades que son las encargadas de cuidar como bien decíamos al principio la protección de las tierras no así es y aparte también digamos eh, siendo parte digamos llevándote detenido sí. o sea llevándote a alguien de su trabajo este con mentiras primero que nadie te puede llevar digamos la policía no te puede llevar sin orden este y, y mucho, mucho menos bien. digamos por, por cuestiones como esta no así que bueno Eh, vamos a seguir este en contacto seguramente con la comunidad Cueva Inca para ver cómo se da esta situación, acompañando y difundiendo la lucha, porque este muchas veces, bueno, por lo menos aquí los medios de Jujuy se hacen eco de, de estas cosas, ¿no? Sí, es verdad, así es. Así que bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música y ya continuamos con el Real las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de brillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lampazar nocturno un coro anfibio entonará tu nombre y Gilcara de mi No Nuestra...